Pa. Ja tutaj tenés que hablar al micrófono, Billy. Hola, ¿qué tal? Así da, da gusto hacer radio, señores. Esto es... El lunes, sí. nosotros habíamos preparado una producción sí, sin, te antecedentes. Te fica, sin antecedentes. Sin antecedentes. Yo tenía... In, sin uh, igual. Todo todo para hablar sobre... La realidad Hay un montón de chistes buenísimo. que no lo puedo hacer la semana que viene. Eso me da lo que hacer hoy? Porque a veces tenía una tarde inspirada y a veces no tenía una tarde inspirada. Le pasa a todo el mundo. Un inmobiliario, sí. a un agente de bolsa, en dos o tres pavadas te resuelve. ¿Qué profesiones y te... te elegiste para, para ancian, sí. ¿sí? Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. La audiencia de York y Palqui está compuesta por arquitectos. de... Arquitectos. Arquitectos, sí. Arquitectos y... y... Médicos. No. Arquitectos y lo, los que estuvieron en la facultad de humanidades. Y periodistas. No, no sé si tanto periodistas, porque no, no, no, la verdad no tenemos mucha beta ¿Qué? de periodismo. No, bueno, pero justamente... Bueno, está bien, tenés razón, me, no te voy a claro discutir sí. estas cosas. Y, a, y daban pocas ganas de venir, ¿eh? yo no sé si sí. vos estabas igual, y... que yo me imagino... Pero yo te mandé Mirado. yo te mandé una indirecta hace frío me dijiste en noviembre y te dije juegan los mormones hoy y no dijiste voy al gimnasio y después me y dijiste rayos con el fresquete que hace sí. a mí me decís te quedas viendo unos mormones transpirar y, y eso me levanta más temperatura pero hay que hacer radio porque si no la gente extraña extrañan extraña como ayer por ejemplo que se cayó la antena no sé qué pasó y hoy la tumbaron los no sé si... de los del de, de, alde no sé algún otro la tumbo yo de... no sé Mati me dijo hoy que se estaba escuchando mejor la radio qué significará no sé. desde, eso desde acá se escucha igual qué significará menos. eso es verdad que, ah que sí. lo bueno lo dijo, de... dijo claro, lo dice del frade otra ah, cosa el frade pero claro. frade lo dice ¿Vos desde... te, te escribís un desde par miran. de libros Oye. y de repente sabe hablar de de, de, de radiodifusión <ríe> Se enoja, mira no, que viene Sí, uh, tiene, Te tiene. Golpea. Está jodido Es jodido Sí, Mati parece que no es jodido Espero <risa> que, que, que, que las cosas salgan bien Bueno, vamos a escuchar a Parlor Boys haciendo lovers Y después seguimos con Chucky Dale, Mati vamos ¿Bien? ¿Lo conoces a Jason Schwartzmann? Eh... Es un jugador de básquet. Ahora que estamos con la onda NBA, no. Sí, porque Central viene para el culo, entonces no hablamos más... Schwarzenegger. No, Schwarzenegger no. Aquel gran periodista que supo estar en las pilas del Ciudadano. Sí. El Ciudadano, la en mejor película. La radio, la También. Esta radio a fue esta perdiendo hora. estrella sí ya qué queda de, ¿qué queda del frade y nadie más somos el, los reemplazantes gratuitos del programa de ellos de, del frade y gergo qué pasa quedan como que las grandes estrellas las grandes estrellas porque Fritchi puntaba para, para un grande pero se quedó en la puerta la planadora del ro no, no me sale como y lo es una gran estrella y lo es re raro. para como pero para un cierto público sí cuál el público de los re acá carlito del sí. frade me arrastra. Es masivo. Ar ar Viene sí. acá y después se va a, a, a, qué, a la T, no, no sé, qué, sí, trabaja sí, a la sí. mañana a las 7. Ve, va, va arrastrando, no, no, no va dejando dormir a gente. <risa> él no duerme y lo arrastra. Y no duerme ¿Eh? nadie. No, no, si no duerme él, no duerme nadie. Bueno, volvemos a la pregunta. ¿Quién es Jason Schwartzman No sé. Creo no que iba no a le... decir Jason Alexander. No, Jason es Alexander que... todos sabemos quién no es. No sé si todos, y si no sabes quién es, lo, buscá en el lo buscás en Google. Ah, y vas a decir, ah, era ese. Y no hinchas más la petuna <risa> Bueno, ¿es ¿sí un Es músico Un judío Sí Bien y, ahí y, y es actor Sí, Él arrancó Talentoso como, como todos los judíos Como músico ¿sí? Él Era el baterista de una banda que se llama Phantom Planet Ajá, Fantasmagoria Una banda que venía así en el under americano uh -huh. ¿sí? Sacaron uno, creo que creo un primer disco, un segundo disco un éxito así relativo moderado un éxito, claro como todas las bandas de, de rock indie americanas que tienen su grupito de seguidores de golpe empieza una serie en canal en Fox de Estados Unidos Ajá. acá por Warner que se llamó The O.C. O.C. Oh, sí, y que Exacto. y qué que? pasó la gente de O.C. el uno de los productores que después a lo largo de los años que duró The O.C. que por Ajá. cierto terminó este uh -huh, año uh -huh, ¿sí? Fue instalado el ya? tema del rock, ¿si? Sí. ¿Cuánto duró? No sé, cinco años creo. pero padre? terminó bien o terminó como? Ah, no, terminó porque se fueron todos. Ya no quedaba nadie. No quedó nadie. <risa> bueno, el tema es que el pro, uno de los productores le gustaba mucho el rock independiente, entonces empezó a meter un montón de bandas y el tema que más le gustó fue uno justamente de Phantom Planet que se llama California, que es el tema con el que abre la serie. Ajá. A partir de ahí Phantom Planet la pegó, la pegó. Junto con el, el auge de la claro, serie. Le pegó, claro. Pero todo esto, un par de años antes, en el 98, no, sí, creo que 98, uh -huh. 99, uh -huh. Jason Swanman había actuado en una película que se llama Rashmore, junto a Bill Murray. Para culer. Ahora me dijiste vos que es genial. Rashmore es la mejor... Ah, lo tengo que ver, todavía no vi, vi la película del de papá no es loco, de esas que me diste. Ah. Sí, genial. <risa> bueno, entonces, actúa en Rushmore. Ajá. Una película con Bill Murray. Como el Monte muy, Rushmore, muy recomendable. que es el monte de los presidentes. Exacto, Rushmore. Rushmore. Rushmore. Corre mucho, se llama. No, o apúrate no, no, mucho. No, es, apúrate Rush, mucho. Ah, Rushmore. Rushmore. Sí. Eh, ¿sí? sí? No. no. Está diciendo cualquiera, pero bueno, no importa. La película se llama Rushmore. Uh -huh. Absolutamente recomendable para todo el mundo, no solo para los que le guste Bill Murray, para cualquiera que le guste el cine vayan y vean si sí, por ejemplo en blockbuster tiene el, el, por ejemplo los cazafantasmas y al lado te aparece Rushmore, Sí. que a mí te, te recomiendo recomienda ah, una película muy... del mismo actor a mí no te pones una cerquita bien, muy bien sí de las entonces, que tienen porque es sí, tiene bueno. un sistema de rotación sí, medio raro te lo pone, está bien Jason Schwartzman entonces dijo bueno ¿qué, qué hago qué hago elijo la música o elijo el cine es como Natal Oreiro claro sí pero talentoso no sé y eligió el cine oh. porque de última la banda era el baterista, Moderado, ¿no? que, que, que el, baterista el único siempre... baterista exitoso es Phil Collins claro mira para qué? los bateristas los bateristas son generalmente los perdedores y bueno decía Phil Collins oh think twice uh, nothing Pensalo you can veces. do y paradise que es como que no te mueras pensarlo dos veces sí. porque no hay nada que hacer en el paraíso Exacto. o sea aburrido. vivía pleno sí. el no mensaje que nos dejó Phil Collins cómo lo dieron en South Park Más datos de Schwarzman Más, sí Sí El judío más famoso ¿Sabés de quién es sobrino? Sí, de un actor famosísimo No, de Francis Ford Coppola Bueno eh, Toda, que, toda ahí la familia que, eh, O sea, eh, tiene un cierto parentesco con Nicolas Cage Lo que lo no hace primo, exactamente De Nicolas Cage De Nicolas Cage Y Nicolas eh, Coppola Primo segundo o algo de Sofía Coppola Tam Ah, mira. Claro, que es la hija ¿Cómo derrama de Francis talento, Ford esa Coppola familia. Exacto Sí, la verdad que sí Que, eh, él es muy amigo de, de Sofía y Copley incluso actuó en la última película en un me acuerdo cómo se llama ambientada en no sé qué da no importa ah. eh, el tema es que de tanto actuar dijo uy no ahora quiero de vuelta a la música oh, y no sé, yo no sé si le fue y les preguntó a los Phantom Planet de vuelta ¿se me dejan volver y le han dicho no, no rompa las pelotas, vos ya tenés un montón de plata, tenés una familia de famosos y talentosos, no rompa las bolas Yo creo que la banda de Ken Uriba algún día escuchá. sí ¿Y la del otro? ¿La del el australiano? ¿Cómo se llama? ¿Cuál? George ¿Es australiano No, no George Negro no es australiano el austríaco Es austríaco Me, tan, me molesta eso que, que austral... El cabezón, el que hace de Gladiator Ah, Russell Crowe, el que se enoja mucho Eh, Tiene una banda también. ¿Tiene una banda? Sí. Sí, Son dos malísimos, obviamente. Jason Jasman dijo, bueno, me hago una banda nueva. Bien, esa es la actitud. Esa es la actitud. Lo llamo Damon Alban. Como es famoso, puede agarrar y llamar a cualquiera y decir, venía a tocar con mi banda. Así que, la banda se llama Coco ¿Es Records. ¿Es famoso? Sí, es bastante eh. famoso. la sí, clase ah. B, pero es famoso. Entonces Jason Jassman eh, armó Coco Noto Records y para grabar me tuve que armar una, una, una discográfica para, no, para todos se cualquier. llama la banda civil sí, y ah. la banda se llama coconut ah, records bueno. y lo llamó a, a mike Eisinger para que venga a, a con él claro <risa> que es el guitarrista de los incubos ah. así que ah. me suena me suena sí, bueno y no vamos a hacer unos temas y ¿sí? vamos a escuchar ya que grabaron un disco que se llama night eh, night timing Y es justamente el tema que se llama Night Timing. Night Ese timing disco... que es tiempo de dormir, es bueno, no, no, no es no nada, sé, no hay una frase como será, hecha claro, así. Como... No, no sé. Sí, claro. no sé, la verdad. Sí. Pero siguen apareciendo esas cosas que, que tenemos que autorizar los posteos en el blog. Sí. no sé por qué. No, eso es spam. Night timing, entonces el tema de Coco Records, la banda nueva de Jason. Ahí yes, hasta que llegamos. Actor y música. No me que vamos a escuchar después de saber tanto de yes, que... yes, yes. Eso Schwarzman. Don't talk to me that way Don't talk to me that way I don't ever wanna hear you say yeah. Cause you've been nice and baby It's starting to show Yeah, you've been nice and baby It's out of control Yeah, you've been nice and baby And you're out of get off you've been nice and baby uh -huh. Hey, you look different, how do I explain? This whole evening just felt so strange I guess, I guess things have changed Alright Cause you've been night time and brother you Started to show You've got your pledges all around you I'm all in a You've been nighttime and brother You've been nighttime and brother uh -huh. I call you up every night, telephone While you're singing there every night with the microphone My favorite place, I'll asleep next to you So I will move patiently, don't be late.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 australiana Estamos hablando de Australia y sí. nos toca ¿Qué, qué? presentar una banda australiana. Yo no puedo creer que, que esa charla sea toca solía. Sí. Yo creo que hay. Un... Hablábamos de Russell Crow y Russell Crow recién. Una mente apareció. maestra como la de Parodi. Sí, yo creo que es el, el, el, el, el, el, el espíritu de Manchin que en paz descanse. Sí, sí, Dios Ajá. lo tenga. No sé si en la gloria, pero donde lo quiera. En ningún lado. Porque... Sí, bueno, no, la banda no, Australia la viene de Melbourne hoy. La ¿Otra vez? De la, sí, la Fórmula 1. Sí. No sé nada de eso. Melbourne, Australia. ¿Sería sí. otra también? Y bueno, no bandas de Melbourne. Y sí, ¿cuántas cuántas ciudades te crees que hay importantes en Australia como para que salgan bandas? Sydney, Melbourne y sí. La Piedra. La Piedra. La, la Roca Roja. ¿Cuál es la Roca Roja? la, la Roca Roja. No hay ninguna. Sí, ya te dije. No, no, o sea, no volvamos a tener la conversación de la Roca Roja, pero la resolvimos con la foto de la Roca Roja australiana, que ves? Sí, pero no es una ciudad, eso no, es una bueno, Roca Roja. Está bien. Pero a, alrededor de eso hay un movimiento turístico tal que seguramente hay una ciudad al lado sí. de la roca roja. Bueno Australia es una colonia, wow, bueno, fue una colonia inglesa, Ajá. entonces en Australia el... llegan todas las modas de Inglaterra, sí, llegan un poco tarde porque está un poco lejos. Entonces hasta que se toman un barco y van hasta Australia, siempre hay un par de meses de delay. Uh -huh. Entonces las modas llegan siempre un poco tarde. En Australia se firmó Matrix es lo único conocimiento que sí. tengo lo aplico Mirá que quedan muchos martes no entonces te gastes todos tus conocimientos de australia hoy canguros hay sí. y koalas bueno entonces eh, cuando empezamos a aparecer frank ferdinand y demás todas esas esa banditas que hicieron claro pero después es como fue una... como una movida igual Eso. similar allá en australia pero Exacto. de bandas como frank ferdinand allá o bandas locales bandas locales tipo exactamente Ah. en ese estilo Entonces primero estuvo más rockero y después cada vez dándole más pelota a los sintetizadores y a la parte electrónica de la música desempolvaron los sintetizadores porque en la década de la del 80 en australia había algunas bandas que usaban sintetizadores de hecho el rock australiano en la década del 80 fue muy importante después ¿Sí? se perdió y se murió sí. una banda midnight oil Inexes. Y ahí está es así es así mi hermano había comprado un cassette De Inex no, le habían regalado un cassette de Inexes que un amigo que Tres Brasil, que era Red Trucho. cassette, sí. pero tenía temas de Inex. Tengo que hacer un programa para el que se llama el cassette y vos contás todas tus historias de cassettes. Inexes, dice ¿eh? que dice New Sensation. Exactamente. Papá, vi, vi ahí. <risa> La banda ¿tú? se llama Fox on Fire y tiene los sintetizadores analógicos. Si, ¿sí? por nada de todas estas cosas nuevas de usar. Los Korg. Con corg. computadora claro. Vamos parece que vato fruta pero los no, aplausitos sí. sí, lo que les llaman hand handclaps que es que esos aplausitos grabados <ríe> ¿sabes? como la batería de, el discone, de... <ríe> Sí. pero además le agregan distorsión y percusión El flange, estilo tribal agrega, el ¿sí? porque ellos tienen mucha historia así con los aborígenes los australianos ahí se me acaba no sé. Mirando, sí. Está. Está gastando todo ya fue el... fox on fire entonces nuestra banda australiana de hoy haciendo no love in the city. gi gi gi vamos a bailar ritmo fatal de cholki, shoki shoki shoki shoki shoki shoki vamos a bailar ritmo fatal de cholki, te ha tus pies en el piso tu baile es cualquiera. Sube bien esa radio y déjate llevar vamos a bailar, ritmo fatal. De shalki, chalki, shaqui, sóki, sóki, chalki, palki. Vamos a bailar, ritmo fatal. De chalki, chalki, shaki, chalki, chalki, chalki, palki. ¿Cuántas veces soñaron con este aire de libertad? Sube bien esa radio y deja. Vamos a bailar ritmo fatal de shorki, shorki, shorki, shorki, shoki, shoki, shorki, shorki, fatal, shorki, shorki, shorki, shorki, shorki, shorki, shoki, shoki, shoki, shoki, shorki, shorki, shorki, shorki, shorki, Dzień Vamos a presentar rápido un par de mashups mientras Billy y yo nos vamos a ver en el final, los últimos dos minutos. Go Mormons, <risa> sí, Go Mormons. Vamos a escuchar a digi Air haciendo So Watch. Para, para, desacelerate, viejo. Sí. Los mashups son esa mezcla que se hace con a veces la parte instrumental de un tema, con, par de, con el estribillo de otro o algo así. Se mezcla partes y más o menos encaja o no encaja según la habilidad del mashapero de tu. Exacto. Se llama pop bastardo también. A Ahí está. Ahora sí. Entonces, DJ Herb haciendo So What you, y Pro que mezcla So One de quién? No, what you... So <risa> What So no sé. De los Beastie Boys con y Pro, pro. el tema de Beck. De Beck versus Soy los Beastie Boys. Soy un perdedor. Sí. A no, ser, no tema de y después de... vamos a, esc a escuchar un mashup que no sé quién lo hizo. Anónimo. Eso es esas cosas bueno, que andan dando vuelta en Internet que eh, uno sabe, nunca nadie sabe quién carajo los hizo, uno lo hizo, lo metió, lo subió. Con esto, y todo el mundo se lo con esto comparte. de Internet y los nickes se perdió el gusto del de, el anónimo. Sí. Anónimo sin nick, o sea, no es que no sos uh, alguien y te, ya, te llamó un nombre de estrellita, no. Sos anónimo como otros tantos. Se perdió. Eso. Con un mayab muy ochentero entonces. A ver. ¿Qué mezcla? Se llama Bad Ghostbusters. ¿Eh? Y nah. mezcla el tema de los dos bastards. Y Michael Jackson. Que es de Ray Parker Jr. Exactamente. Oh, me el gustó. combat de Michael Jackson. No sé cómo queda, pero es el que suena más lindo. So watch your E-Pro entonces y Bad Ghostbusters los mashups de hoy en Shocky Park. Sleep down out the work of my fingers Holding on the devil I know All my chances are hanging your trigger Take your eyes and your mind the road Shoot your mouth, you know you're only Don't forget the pick up the juice Talking trash to the garbage around you Que los novios cumplan tanto como los chongos Yolki Palki, lindas ideas para un mañana mejor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 ¿Cómo se debe avanzar a una señorita en el baile? Contacto. ¿Cómo se jura perpetua fidelidad a la membresía de una logia? Con un pacto. ¿Cómo se muestra una extensa pieza musical en radio? En forma compacta. Y yo aquí, discos compactos. Realmente compactos. Tenemos un disco compacto, un nuevo fascículo. Del segundo capítulo, segundo capítulo de los discos compactos New Wave y Post-Punk... ...dedicado a la banda New Order. Aquella banda legendaria... ...una de nuestras preferidas. Junto con... ...The Magic Numbers. <ríe> no, pero bien tirando Magic Numbers. No, porque a Marisa le gusta. Se llama... Y a, y a Ron le gusta. Lo bien. que acabas de hacer se llama Name Dropping. ¿Sí? Es cuando oh. uno... ...no sabe nada... ...pero tiene un nombre... Ah, eso, ah sí, para, eso, siempre. Para levantar así Escuchame. un poco el estatus. Vi, vivo yo del name dropping. <risa> claro. Soy un name dropping liver, <risa> living. Es como una esponja que absorbe nombre y sí. después la aprieta así y salta, pero, no para, Es un nombre con un tag limitado, pero tiene, claro. o sea, tiene cierto linkeo a la, a la charla. Bueno, el disco... echar la rara que se el segundo de... disco, El segundo disco que vamos a presentar de New Order es del año 1985. Sí, el anterior era del 83. Este ¿Ah? es del 85. ¿Es el siguiente disco? No, creo que hay uno intermedio. Se llama Low Life. Que es un disco que no tiene grandes hits. Sino, oh. De hecho, no tiene ningún hit. Muy per reconocible. Se. Un hit per se. Per se, exactamente. Sí, pero que además... Es de, de la década del 80 De... de ¿Cómo es? De New Order Es uno de los discos más rockeros De hecho es el disco más rockero de la década del 80 De New Order Perse. Los New Order, no New Order después, en el, en el 2001 Hizo un disco bastante rockero llamado Get Ready Que era eh, el... Claro, que era el... ¿Cómo es? El disco que tenía un tema Con un videoclip increíble, genial De un oso. Al lo y lo busca en YouTube. Que era, si sí, lo busca en YouTube, no, sí, pero no me acuerdo cómo era. Era un oso, me acuerdo que era un oso, un tipo que iba a cazar oso y el oso lo tenía, lo terminaba cazando al tipo. Y el oso era, nada, era un tipo. No, un, un tipo disfrazado de oso. Sí, en un vestido, así. En un disfraz de oso, nada, pero era genial, muy, pero muy divertido. Así que New Order, año 1985, un par de los temas que, que tiene que están muy buenos, muy recomendables. Son los vigilantes no, sí. y Perfect Kiss. Perfect Kiss, que ya como les dije la semana pasada el tema, Uno de los temas que les dije que era uno de los mejores claro. en New Order bueno, Perfect Kiss es otro está de los ahí, mejores temas de New Order Claro, que no es de los más conocidos, pero es, sí de los más lindos Vamos a escucharlo, un disco entero, pero comprimido en 10 minutos Apretadito ahí, para que diez lo puedan posta, escuchar 10 postas? lo hacen 10 postas o te Sí, un... eh, son de 9 a 35 a 10, 15 Apá, y gente, no márgenes. sabes si te pasaste no sé si me pase. Eh, descúbrelo en casa. Exacto. So hold my yeah.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 Me gustaría mucho que Cuba sea declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, así preservamos de la extinción al comunismo. Yonki paki lindas ideas para un mañana mejor. Hay una ardilla en el estudio. Este tipo dejó la cortina, estuvo sonando durante los últimos temas. Es un degenerado este operador. Cuando va a la elección y van a limpiar acá un poco? Sí Primero, tienen que limpiar al ladrillo que hace de cuerito <risa> y Después, a, a dos de los tres operadores sí. No sé si hay tres, si hay tres. Sí. Y, y hay que cambiar toda la tarde Traer a, a alguien que hable de obesidad Hay que traer especialista en la radio ¿no? Como el licenciado Risotto, el mejor ¿Sigue ¿sí, el licenciado Risotto? Eh, lo mejor que tiene la RA, junto con Jorky y del Fraz. y el Fras. Sí, lo extrañamos a antes teníamos contacto porque veníamos después y hablábamos, hola, una, Arteaga, hola, también. una Arteaga los domingos. ¿Un Arteaga después. sigue viniendo? Los viernes creo, los viernes ¿Se pegó un tiro? No, ¿qué pasó? No fue? sabe bueno, Va, va más? a haber que preguntarle quién interpreta no sé sí. yo, yo le pondría a Arteaga un domingo a hacer como una especie de video match de show uh, de la noche sí. Yo soy Arteaga y estoy con toda programa la. programa de, de entretenimiento, así sí, de, de juegos. de los domingos. Que atienda llamado de la gente. Eso. Vamos a escuchar el disco de la semana. No estamos por ir. Trajimos uno que se llama. Trajimos, dijo Trajimos, sí. El disco se llama Beyond. Sí, es de este año. Beyond. Beyond, sí, por detrás. Ah, por, ah como la. Ah, ¡Ay, una ventana en el futuro! Sí. Todos veían ese programa de predicciones del futuro o de avances tecnológicos. La banda Billy es Dinosaur Junior. Una banda... Como de... Junior o Senior, otro drap claro. name dropping sí, claro. Una banda que eh, arrancó en la década del 80 Y que fueron uno de los que plantearon así decirlo? un poco así Sí, como decirlo, si sí, estoy buscando para no mandarme cagadas eh, Los que iniciaron un poco la movida lo que sería el proto-grunge, ¿sí? O el pre-grunge, ¿sí? Sí, proto. me gusta decir proto, ahora estoy usando el proto Es casi, es casi sensual lo del proto <risa> armaron la previa Como para que después pueda surgir si ¿sí? Dagnosor Jr. Entonces sacaron un disco nuevo Está muy Pero muy Pero muy bueno Para toda la gente Que le gusta Perjam Y ese ah, estilo pa. de música Me gustan ¿sí? los videos de Perjam Que le gustan las bandas Que sobrevivieron A la época grunge O sea Perjam Nada más Haciendo una onda Más Tirando al rock tradicional Quizá un poco de folk Buenísimo quizá. Sí, quizá Dinosaur Jr., vamos a escuchar Binder, All The Time, ahí, todo el tiempo. Dinosaur Jr., el de nuestro disco de la semana, en Sholky Palkey, nos despedimos, hasta mañana. Ahí te ves. Can I fix it and still can I could run and hide, juggling messages inside. Stalling, trying to find my whole time. Can I be a part of you? How to get there? What to do? Can I get that from inside of all the ways I could have tried? Malki les da el besito de las buenas noches ¿Hola? ¿sí? quiere hablar? ¿Qué quiere usted? Estamos en la radio ¿qué Todos los días hay un programa de los abuelos de aquí que se llama Vivencia de la Tercera Edad Ellos arrancan de 9 a 8 Me apellido Enrique Samarino Y hoy tenemos un gran programa Radio Universidad Radio de la Universidad Pública.